Zona 69. Ya está dentro. En t r a n en d o una zona diferente, la música empieza a sonar. El ritmo se apodera de ti. Tú, tú te dejas llevar. La música se mueve. Zona 69, zona 69. Bienvenido, bienvenida. Ya estamos todos, ya estamos sonando a través de Global House Radio. Todos los domingos a partir de las 4 y media, 3 y media en Canarias. Sabes que nos puedes encontrar en globalhouse.es. También sonamos en tu iPhone y en tu Android. Así que entra en globalhouse.es y descárgate las aplicaciones para escucharnos todos los domingos.、Adiós. Y también, ya sabes que、eh, todos los días, a cualquier hora donde estés en el mundo, a través de zona69.net, arrancamos. t Esto, te veo, amor, esto, esto, sí, sí. Son acá por aquí, es lo nuevo de m e l e n d i Mi amor caducando que está、caducado. Esto me gusta mucho, ¿eh? ya te lo voy diciendo. Sonarán por aquí, en zona 69. Así que no te vayas. También estará con nosotros pinchando DJ Pinilla. La zona, la zona se mueve contigo. Zona 69. zona 69. La música se mueve. <risa> Domingos, desde las 16:30 en Global House. Descárgate las aplicaciones y escúchanos en tu iPhone y Android. 69, me gusta mucho. e Stay Magic, Mastic s o u n Esto me lo llevo y a en el coche, eh. Le voy metiendo caña que no veas. Muy bueno, muy bueno. Mastic s o u n aquí en Zona 69. Así hemos arrancado hoy en Zona 69. Bueno, es momento de decirte que tenemos unas redes sociales: Tenemos Twenty tenemos Facebook, ¿vale? Tenemos unas páginas en Facebook y en Twenty que en un momento te voy a decir. Pero es que aquí en Zona 69 hacemos una cosa muy interesante, e s í s í Es que si tú no s agregas a nuestros perfiles de Twenty, Raúl Fernández, Raúl Fernández en Twenty, ¿vale? Nos buscas en León y ahí nos agregas. Y nosotros te saludamos en antenas, í sí. Y vamos a saludar a María de Móstoles, a Rebeca de A Coruña, que nos dice hola, hola, a Iván Rodríguez, a Valentín、eh, Chaparro, a Juan Marguera,、eh, a Álvaro Aldeano, a Juancho Martínez, a r u t h Fuentes, a Merce,、eh, no sé. No se me ocurren a d a más, ¿eh? De la bañaza, León, de donde si no. Jessica,、eh, Mary, André, ¿qué más? Adrián, Sergio y Sifax. A todos ellos un abrazo muy gordo y este aplauso, ¿eh? por a r r e g a r n o s Y sobre todo, ¿eh? y sobre todo por aguantarnos. Eso es muy importante. Puedes unirte a esas páginas de Facebook y de Twenty de Zona 69. Si en Facebook, por ejemplo, buscas Zona 69 y te unes a ese grupo de Zona 69 y en Twenty buscas la página en Twenty páginas Zona 69 oficial, ok. Ahí te metes y nos escribes. Si estás en globalhouse.es métete ahora sí sí métete porque estamos ahí todos conectados el domingo a partir de las 4 30 nos conectamos todos para interactuar mientras zona 69 suena en global house ok así que con é c t a t e ahí porque vamos a estar todos hablando claro esto está grabado vale pero nosotros interactuamos mientras el programa suena ¿eh? Sí, sí, esto va a molar mucho va a molar ya te lo digo va a molar Tenemos que leer comentarios de la semana anterior, por ejemplo, el de.、Eh, el de ¿Quién? e de l Gerardo, que dice que le quiere dedicar、eh, con cariño a su amiga especial, que es Daimnara Silva. Y dice: Te quiero mucho, le quiere dedicar una canción que te la pongo, mira, en 45 segundos te la pongo, ¿ok? También Javier Casas dice: Eres un crack. Pitch, chavales, Mr. Saxo Beat. Enseguida, en un ratito, aquí en zona 69, cae ese Mr. Saxo Beat, ¿ok? Y también Figueroa dice: ¿Podrías mandar un saludito de Dani Figueroa a Ángela Lana? Por supuesto, dice: si no podéis, no pasa nada. Hombre, claro que podemos. Esto es así, esto es así. Podemos, eh. Vamos a pegarle un saludito a un amigo que tengo yo por aquí,、eh, que tiene un blog que se llama sdjlocobueno.blogspot.com. Sdjlocobueno.blogspot.com. ese amiguete que nos publica ahí cositas. Un saludo para él, ok. Desde zona 6 lo ve. Y ahora nos vamos a por esta canción. Mira, mira qué bonita es. Me gusta a mí mucho esto. Es Camila, y esto se llama Coleccionista de Imágenes. Con esto te quedas ahora en Zona 6-9. Coleccionista de canciones, dame razones para vivir. Tú, la dueña de mis sueños, quédate en ellos y hazme sentir. Y así en tu misterio poder descubrir el sentimiento eterno ただいまいまいまいまいまいまいまいまいまいまいまいまいまいまいま o まいまいまいまいまいまいまいまいまいまいま e まいまいまい pongo en tus manos mi destino porque vivo para estar いいえ、いいえ、いいえ、いいえ、e いえ、いいえ、いいえ、 son para ti. Tú, lo que s んどんどんどん i んどんどんどんどんどんどんどんどん e んどんどんどんどんど e どんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどん ただいま、あなたはあなたは l なたはあなた n la たはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあ e た m あなたはあな l はあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあ s たはあ t たはあなたはあなたはあなたはあなたはあな e はあなたはあなたはあな a はあなたはあなたはあなたはあなたはあな i は i な En tus manos mi porque vivo para estar.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 何を言うか分からないです。 Tampoco es a l e g r た a s Tengo una vena averiada en el corazón que está muy mala y se cala cuando te veo, mi amor. Tengo una vena averiada y esta canción de amor que está caducada. No quiero tirar la ために、私 l 愛のために、私の愛のため n 私の愛のために、私の愛のために、私の愛のために、私の愛のために、私の愛 a た なぜか私の家族にとっては、私の家族にとっては、私の家族にとっては、私の家族にとっては、私の家族にとっては、私の家族にとっては、私の家族にとっては、私の家族にとっては、私の家族にとっては、私の家族にとっては、私の家族にとっては、私の家族にとっては、私の家 私の心の声が高いのです。 いいえ。 Ahí está, es lo nuevo de m e l e n d i Se llama Canción de Amor Caducada, eh. Si estás escuchando a través de Global House Radio, Únete a nuestros grupos de Facebook y Twenty, eh. Únete ahí porque estamos interactuando a este yogurizado. Que aunque esto sea grabado, ahí estamos, eh. Todos juntos conectados el domingo a partir de las 4 y media, ya lo sabes. La zona 69. Únete ahí a nuestras páginas de Facebook y t w n t 0 buscando Zona 69 o agrégame a mi t w n t 0 Raúl Fernández en Twenty. 20 desde León, ¿eh? desde León. Muy bien. Y a cualquier hora donde estés en el mundo nos puedes escuchar a través de zona 69.net. Seguimos. メスキュー いいか ¿Tienes Twenty?、Yeah. ¡Unete a nuestra página en t w e n t i haciendo clic derecha en encontrarás a la derecha de tu pantalla. en el que de logo tu haciendo clic en el logo que encontrarás a la derecha de tu pantalla! 69 formas de divertirte: solo o en compañía. Lost without your dreams. Give me, a sign. Give me a sign. If you love your life, now is the time. So, throw your head.